Somos La Mestiza, somos Radio Las Chacras, FM Las Chacras 104.9 en el aire. Con Ale Garrido en los controles comienza nuestro programa de La Mestiza. En un mundo, en un planeta que explota, que se cae a pedazos, en un país que está a punto de descocar, nosotros despegamos al espacio. Somos La Mestiza, a c o r d a t e que salimos los martes en este horario de, 8, de 7 a 9 de la noche. Los jueves de 10 a 12 de la mañana y escuchanos los sábados en Sierra, come chingones 107.9, de 8 a 10 de la noche. Si querés escuchar los programas atrasados, están todos cargados en archive.org. b u s c a s la mestiza, música radio, música radio, música étnica. Nos encontrás por ahí. Vamos a empezar nuestro periplo musical de esta semana con un viaje imaginario al Sertown. El Sertão es un lugar muy mítico y muy particular, es el interior, digamos, de Brasil. En la época de la conquista de Brasil se dividió todo en capitanías, las capitanías del puerto, o sea, los barcos de los imperialistas europeos llegaban a las costas b r a s i l e r a s sometían a los indígenas que encontraban y dividían el territorio en franjas que le tocaban desde un punto a otro a un capitán general. Eran como capitanías y bueno, le tocaba una franja de territorio, pero se quedaron mayormente en la costa. Y en el interior pasaba de todo, en el interior estaba el Brasil profundo, el Brasil auténtico. El s e r t ã o que es una especie de geografía particular, también conocido como Caatinga,、eh, viene, el s e r t ã o viene de Desertown, o sea, de desierto grande, ¿no? s e r t ã o de desiertón. Es una vasta región geográfica semiárida del nordeste de Brasil, que incluye un montón de estados: Sergipe, Alagoas, Bahía, Pernambuco, Paraíba, Río Grande do Norte, Ceará y Piauí. ¿no? Eh, son colinas bastante chicas que forman parte de lo que se conoce como planalto de Brasil. La mayoría son colinas entre 200 y 500 metros sobre el nivel del mar, en el planalto de Borborema. Y es muy seco, muy parecido a la vegetación del Chaco o de acá, con espinas, con cactus. Es una zona bastante seca, muy, muy seca. Pero viste que acá nosotros nos sentimos como que estamos en un lugar seco muchas veces, ¿no? A pesar de este año húmedo que tuvimos. Pero bueno, esto es otro, otra cosa, ¿eh? Ahí la tierra es talco, no llueve jamás. Es un lugar donde la vida es muy, muy difícil, muy difícil. Y de eso hay testimonios múltiples. Y hoy traje un montón.、Eh, así como el sertão es eso que te conté, también es un territorio sorprendente,、eh, mítico, misterioso y muy contradictorio. Más allá de sus sequías, no deja de producir frutos maravillosos, tanto en el arte como en la música, en la literatura, en, en el cine. Tiene una cosmogonía propia, con épica, profetas, mártires y poetas que le cantan al sertão. En el nordeste brasileño, la región más postergada del país, se extiende una sombra amarga por estos estados que te nombré. Parece un error de la naturaleza, pero en realidad es un gran desencuentro entre la historia y la geografía. Ahí hubo, pasó de todo, y hubo santones o personajes religiosos que hicieron guerras, ¿sí? eh, como la guerra de Canudos, la guerra de Antonio Conselheiro. Que decía que esa era la tierra prometida, y bueno, también las humillaciones eran tan grandes, las muertes eran tan grandes por la sequía, que el tipo organizó toda una revuelta que fue combatida por el ejército. n o El sertão está retratado muy bien en varios libros.、Eh, uno de los más importantes es el o s e r t õ e s que es el libro de Euclides d Acuna, h que es el primero ¿no? de estos, es de 1902. Y ahí habla sobre todo esto y, y también en la guerra, en la guerra de Canudos, que es esa guerra que te conté, que los sertaneos están comandados por un líder mesiánico que se llamaba Antonio c o n s e l h e r o y el tipo organizó toda esa revuelta famosa. Después, otro libro muy, muy lindo para leer es Gran Sertón Veredas, que es de Guimarães Rosa, es muy, muy posterior al, a, al de Euclides de Acuna, es del 56. Y es uno de los libros más importantes de la literatura brasileña. Cuenta las aventuras de un par de yagunzos de, de tipo gauchos de acá, como serían en Argentina, pero que andan con bandidos y viajando por todo el interior de Brasil. Es un libro hermosísimo. Y después, si tengo que recomendarte una peli, Vidas Secas. Vidas Secas es una película dramática del 63 que dirigió Nelson Pereira dos Santos. Está buenísima. Eh, una película nominada a un montón de premios,、eh, es considerado el nuevo cine de Brasil, junto con Glauber Rocha, ¿no? son los dos directores más importantes. De ese sertón profundo que te contaba, el, el músico característico de toda esta movida es Luis Gonzaga. Luis Gonzaga es un personaje ineludible en la cultura brasileña. Tiene. Ese aura de músico profético, ¿no? de tipo diferente. Y todos los músicos que vinieron después, como Caetano, Gilberto Gil, Chico Buarque, Tom Jovín, j o r o Gilberto, todos lo reivindican como el folclore de Brasil que, que muestra ese Brasil profundo, diferente de la catinga baiana. h La catinga es el chaparral semiárido, ¿no? igual al del Chaco. Y bueno, Luis Gonzaga, el músico que vamos a escuchar hoy,、eh, hicimos como un p o p u r r í de tres temas que lo caracterizan mucho y después un par de versiones de otros músicos haciendo Luis Gonzaga. Porque Luis Gonzaga fue el rey del Bayão. El Bayão es el ritmo anterior al forró. Nació en una hacienda llamada c a i l l a r a en la falda de la sierra de Araripe. Esto es en el e l ú en el sertón de Pernambuco. Y ahí en La Rosa, que es el lugar donde se cultiva, el papá Januario realizaba ahí todas las tareas en un latifundio, que por supuesto no era de él. Y este pibe se la pasaba tocando el acordeón. También aprendió a arreglar el acordeón, a reparar instrumentos. Con su papá aprendió a tocarlo y empezó a buscar en la música de todo el folclore del nordeste y se transformó en el rey del Bayán. Vamos a escuchar. A Luis Gonzaga, el prócer del Nordeste, haciendo tres temas. Primero, Aza Branca y la vuelta de Aza Branca.、Eh, esto tiene una explicación. Hay un disco muy lindo de Luis Gonzaga que es en vivo, que se llama Volta para Curtir. De ese disco extracté este tema, que cuenta la historia de un personaje que es Aza Branca y la vuelta de Aza Branca en la segunda parte. Después, la estrada de Canindé, la ruta de Canindé y la hora del adiós. Con ustedes, Luis Gonzaga. Mmm. a c a b o c l o voltou mesmo, menino. Quando ele soube que estava r e l a m p i a n d o q e estava trovejando, ele disse: Vambora, vou plantar minha rocinha? Vai, vem v e r n o o sertão. Oxe, roça está me esperando. c a b o u q o e a sertaneja não faia no trato. Desarmou a rede, fez a maca, putou nas costas, tacou a pra cá, t á com o r e l é p o no pé. E na cabeça das apracatas, Pataca c r u z a d a Corleco, Pataca c r u z a d a Corleco, Corleco, Corleco, Corleco. Ele se lembrou de Rosa. Se é o véio v e r d o vou dar a maior casada do mundo. Rosa tá me esperando, Corleco, Pataca c r u z a d a Corleco, Corleco. A boca c e r t a n e j a não faia no trato. E no meu rancho, com essa coragem que eu tenho para trabalhar, não vai f a l t a r nada, não vai f a l t a r arroz, milho, feijão, não vai f a l t a r macaxeira, girimundo. Poxa, não vai f a l t a r amor a e m menino. Para encurtar a viagem, ele cantou a volta da Asa Branca. 3, 2, que p r norte já não tem asa branca. Fez eu desertar da minha terra. Mas felizmente Deus agora se a l e m b r o u de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das m u l h e r s era dos homens trabalhadores. A chuva me rescoro, d e Rosinha. Além da frota, meus e r t ã o pernambucano. E se a safra não atrapalha r meus planos? Que é que a í e seu Vigaro, vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalha r meus planos? Que é que a í Frei Damião? Vou casar. 「ああ!」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 Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda pé. Mas o pobre vê nas e s t r a d a o ar vai beijando as flores. Vê de perto o galo Campina, que quando canta muda de cor. Vai moiando os pés o s r i a c h o Água fresca, Nosso Senhor vai olhando coisa grané, coisas que pra mo de ver o cristão tem que andar a pé.、Ai. A pé, mas o pobre vê nas estradas o o r v a i o beijando as flores. Vê de perto o galo campina que quando canta muda de cor. Vai moiando os pés nos riachos, e água fresca, Nosso Senhor. Vai olhando coisa grané, coisas que pra mor de ver o cristão tem que andar a pé. Ai、ah, a Uté, uté e uté, pónganse de pé, companheiro. Esto empieza a s s m a t a pipo. O meu cabelo já começa prateando, mas a s a l f o n a Desafinou a minha voz. Você reparem eu cantando que é a mesma voz de quando meu reinado começou. Modesta parte, mas se eu não desafino. Desde o tempo de m e n i n o e achou no meu sertão. Cantava s o l t o que nem se garrava dia. E é por isso que hoje em dia ainda sou rei do Baião. Eu agradeço ao. Povo brasileiro, Norte, Centro, Sul inteiro, onde r e i n o o b a i ã Se eu mereci. Minha s a n f o n a minha voz, o meu baião, este meu chapéu de couro e também o meu gibão. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu, é a hora do a Deus, de Luí, a e do baião. Vou juntar t u d o ¿Qué tal Fabián, ¿cómo están, oyentes de la Mestiza? Un saludo a todas y a todos. La idea de la columna de hoy es cepillar a contrapelo a la historia, hurgar debajo de la alfombra del pasado, donde están tapados los que fueron vencidos, los que lucharon por un mundo más justo. Y quiero traer un clásico de la literatura infantil para reflexionar, para pensar de dónde vienen las cosas que nos rodean, que nos llegan. Desde la cultura, desde lo cotidiano. Todos conocemos los viajes de Gulliver, un cuento infantil. Lo hemos visto por televisión, en cine, dibujos animados. Nos lo han leído y lo hemos leído seguramente a nuestros hijos. La historia es conocida, no la voy a contar de nuevo, pero voy a agregar un par de datos que me parecen significativos. Se trata sobre los viajes de un médico llamado Leumel Gulliver, su nombre completo. Luego de un naufragio llega a la isla de Lilliput, en un reino donde viven humanos de unos 10 centímetros de altura. Ahí hay dos países, dos reinos, Lilliput y Blefuscu, que están en permanente guerra. El motivo de esa guerra, cómo romper la cáscara de un huevo. El relato, popularizado, cuenta que luego de conocer las costumbres y las leyes del reino y vivir una serie de vicisitudes, logra huir de esta isla y llega a otra que habitan los gigantes, Gulliver en el país de los gigantes. Pero vamos al autor del libro. Jonathan Swift. Nada tiene que ver Jonathan Swift, ya les aclaro, con la literatura infantil. Para que tengan idea, los viajes de Gulliver se publicaron por primera vez en 1726, sin la firma del autor, por temor a la censura y a ser perseguido. Para la publicación, Swift imaginó que tendría que esquivar la reprobación de la corona inglesa si podían de alguna manera. Probar que en la novela se caricaturizaban políticos de la época, la reina Ana de Inglaterra, su adversaria, y otros personajes del Parlamento y la Monarquía. Por eso puso especial cuidado y publicó el libro de forma anónima bajo un seudónimo. La edición se agotó en una semana, se vendieron mil ejemplares. Ese mismo año aparecieron otras dos ediciones del libro. Al principio, todos se divertían con las caricaturas satíricas, hasta los periódicos intentaban descifrar cada vez Con mayor frecuencia, quienes se ocultaban detrás de los personajes de Swift.、El、escritor, sacerdote, participó en la política con sus escritos, algunos considerados subversivos para la época, porque era un observador y crítico de la política imperial inglesa, especialmente la ejercida en la colonia de Irlanda, y defendía a su país que sufría hambruna, servidumbre y muerte. Esto ha para los pavotes que dicen que si hubiéramos sido colonia inglesa, hubiéramos estado mejor. La historia de Irlanda demuestra todo lo contrario. Quiero contar algunas de sus obras para que se lo pueda entender mejor a Swift. Una de ellas, La propuesta para el uso universal de la manufactura irlandesa en 1720, que causó tanta indignación en las autoridades británicas que el impresor llegó a ser procesado. En tal folleto, sólo había recomendado que los irlandeses usasen los materiales que producen para su propia economía. Más que exportarlos a Inglaterra. Es decir, escribía textos políticos antibritánicos como buen nacionalista irlandés. Más peligroso para Swift fue el producido en otra obra, Cartas de Trapero, donde criticaba la sospechosa concesión de la producción de moneda irlandesa, dada esa concesión a un inglés pensando que éste la falsificaría y de esa forma perjudicaría a la economía irlandesa. Su denuncia logró el fin de este negociado. Acostumbrado a escribir sobre los temas sociales, políticos y religiosos, Swift se aboca a tratar el tema del hambre y la pobreza que azotaban a Irlanda. Hay un texto increíble que lo retrata a Swift como escritor y pensador, yo diría casi como un francotirador de ideas. En él usa un toque macabro y hasta de locura para sensibilizar y a la vez horrorizar a los lectores y a la sociedad en general, con su sátira y sarcasmo que caracterizaban su estilo de escritura. Así fue que el poeta, André Breton, El creador del movimiento surrealista lo definió como el padre del humor negro. Tal vez sea la obra más escondida de Swift. Es muy difícil relacionar los viajes de Gulliver con el texto que voy a leer ahora. No se le ocurrió mejor idea que proponer que los niños pobres, hambrientos de Irlanda, fueran la solución de la crisis inglesa. Tiene un nombre largo este texto. Una modesta proposición para evitar que los niños de la gente pobre de Irlanda se convierta en una carga para sus padres. O para el país y para hacer que sean provecho para el público. Y dice: Y es precisamente a la edad de un año cuando yo propongo cuidar de ellos de tal manera que, en lugar de constituir una carga para sus progenitores o la parroquia y carecer durante el resto de sus vidas de comida y ropa, puedan, por el contrario, contribuir a la alimentación y, en parte, al vestido de muchos miles. Por lo tanto, humildemente propongo a la consideración pública que los 120.000 niños ya computados, 20.000 sean reservados para crianza futura y que los restantes 100.000 puedan, al cumplir un año de edad, ser ofrecidos en venta a personas de calidad y fortuna de todo el reino, siempre recomendando a la madre que los dejen mamar abundantemente durante el último mes. Para que estén rozagantes y gordos para una buena mesa. Un niño rendirá para dos platillos en una reunión de amigos y cuando la familia cene sola, la mitad anterior o posterior hará un plato razonable y sazonada con un poco de pimienta o sal, estará muy bien hervida en el cuarto día, sobre todo en el invierno. He calculado en promedio que un niño recién nacido pesará cinco kilos y medio y en un año solar, si se amamanta de manera tolerable, Aumentará hasta casi 13 kilos. Acepto que esta comida será algo cara y, por tanto, muy adecuada para terratenientes, quienes, tras haber devorado en su mayor parte a los padres, parecen tener el mayor derecho a hacer lo propio con los niños. Esta es parte de la propuesta que hace Jonathan Swift en este libro. No quise agregar más. Hoy es difícil leer este texto por radio. Imagínense en 1700. Los viajes de Gulliver también fueron maquillados y adornados de tal manera que perdieran sus características subversivas. De ellos conocemos los dos primeros viajes, que, si bien tienen muchísimas implicancias políticas y sociales de la realidad de la época, fueron los más fáciles de p a s t e u r i z a r En inglés, Gulliver, Gulliver es crédulo, es decir, que este hombre crédulo llega a estas islas habitadas por culturas diferentes. Pero las ve con asombro y toma nota en sus crónicas de viaje. Y en el intercambio, estos personajes también le cuestionan a él cómo vive y cómo son las leyes propias de la cultura occidental. Pero especialmente los otros dos viajes han quedado apartados, enterrados bajo la alfombra de esta historia. Detrás de la fachada de las extrañas aventuras, encontramos una crítica general no solo a la sociedad inglesa en tiempos de Swift, sino también a la humanidad y a su dudosa evolución. Amigos, amigas, hay que leerlos estos libros. Se los recomiendo. Son cortos, están en internet, en PDF. Todos los escritos de Swift se consiguen fácilmente. De los viajes restantes, los más desconocidos, Gulliver se encuentra con seres espirituales y honorables, los laputanos, que viven en una isla flotante sostenida por imanes quienes con toda seriedad intentan convertir el hielo en pólvora y los pepinos en rayos de sol. Por último, El Viaje, tal vez más humanista de esta historia, es en el que Gulliver se encuentra con unos seres similares a monos y humanos llamados los Yahús, sin habla, que viven en un descontrol permanente, que roban, saquean y asesinan y que se dejan llevar por sus pulsiones y por sus ánimos. Estos Yahús conviven en una isla gobernada por los racionales humanos. Hoynes, unos caballos inteligentes que representan las sociedades ideales para Gulliver, pero no precisamente a Inglaterra. A medida que avanza la historia, Gulliver se vuelve más pesimista y así como él cuestiona la vida de estas sociedades, los amigos que logra hacer en ellas les cuestionan y se horrorizan cuando él cuenta cómo viven los humanos y sus reinos. En estos libros, Todo es cuestionado. g u l i v e r se encuentra repetidamente con sociedades establecidas en lugar de islas desoladas. Tal vez la idea es mostrar que la sociedad está antes que el individuo. Idea muy popular en esa época. Como había ocurrido en la é Antes con Robinson Crusoe, un libro también muy famoso, que se publicó unos años antes que este. En ese caso, sí, el personaje llega a una isla desierta y se encuentra con un originario, muestra las bondades de la cultura occidental británica, lo pretende educar en la aceptación de las leyes naturales y también, por supuesto, en l c a r En la servidumbre. Al fin, cuando regresa a Inglaterra, Gulliver, ya no tan crédulo, enemistado con la humanidad, compra dos caballos que se convierten en sus mejores amigos y pasa sus días aislado en su mundo. Los críticos de la época acusaban de odiar a la humanidad a Swift, puesto que sólo él podía haber inventado algo tan horrible como un Yahoo. Y decían que el libro constituye una de las críticas más amargas y a la vez satíricas que se han escrito contra la sociedad y la condición humana. Pero a pesar de eso, Jonathan Swift se inmortalizó con su Libro Los Viajes de Gulliver, como un cuento infantil. Para terminar sobre el bueno de Swift, quiero decir que su salud quedó muy afectada por una enfermedad neurológica. Todo el mundo decía que estaba loco y presintiendo su muerte, escribió: Ha llegado para mí el momento de romper con este mundo. Voy a morir rabioso, como una rata envenenada en su agujero. Falleció en 1745, dejando la mayor parte de su fortuna a los pobres y disponiendo que se construyera a sus expensas un loquero. Está enterrado En la Catedral de San Patricio, dice: Aquí se halla el cuerpo de Jonathan Swift, doctor en Sagrada Teología y d e a n de esta catedral, donde la indignación feroz ya no puede lacerar el corazón. Sigue tu camino, viajero, e imita, si puedes, a este vigoroso campeón de la libertad. Después de escuchar a nuestro cronista estrella Pablo t o m a Celo sobre Jonathan Swift, volvemos al paisaje del sertão, la catinga. En la catinga del nordeste de Brasil también hay algunos bosquecitos y, se, y hay alguna. h como acá alguna. Hay cactus y h a y t a b e b u i a s que son los lapachos. ¿eh? Una zona. Alguna zona arborescente queda ahí, pero la mayoría es desértica, ¿no? Y en ese lugar tan bonito donde crecen los mandacarú, que son los cactus, las chumberas, los cactus y las opuntias, los que nosotros conocemos como pencas, el mandacarú es típico de esta zona. En esa zona, en junio, ocurren unas fiestas muy importantes que son las fiestas juninas. Las fiestas juninas son la fiesta de San Juan, también de San Juan, San Juan Bautista, se hace el 24 de junio, pero también de otros dos santos más. ¿Sí? Eh, San Pedro y San Antonio. Origen, el origen de estas fiestas, de las fiestas juninas, es pagano, no es católico. Porque, bueno, es, do, es contrario a la doctrina cristiana. Porque estas fiestas salieron de los dioses de la naturaleza y de la fertilidad, nada que ver con la iglesia católica. Hoy la iglesia lo reivindica y tal, y por, pusieron los santos que vienen desde Portugal, ¿no? El solsticio del verano europeo. Que ocurre ahí entre el 21 y el 24 de junio. Y bueno, en esa fiesta se organizan unas terribles jodas en el nordeste brasileño, con palos enjabonados, con muchos juegos, con las, saltar las fogatas,、eh, con todo lo que tiene que ver con, con el, lo lúdico, ¿no? con, con el divertirse, pero también. El, el choclo, el maíz, es el, el alimento más importante de estas conmemoraciones. Y ahí las comidas típicas de las fiestas juninas, casi todas tienen el choclo como principal ingrediente: la pipoca, la pasoca, el pe de muleque, la canchica, la pamonia, el cuscús, la tapioca, todas esas comidas que tienen mucho que ver con el milio, con el choclo. En esa festividad del, del Festival de San Juan, o San Juan, se graba música y se toca música. Y es así que una versión de Gonzaga, muy importante, es el músico más importante, la hizo Gilberto Gil. Gilberto, un músico finísimo, ministro de Cultura de Lula, era del Partido Verde él. Predicaba por el software libre, la cultura libre. Un gran músico que comenzó en la b o s a nova, pero inmediatamente le dio voz al tropicalismo con Cayetano Veloso, Los Novos Bahianos, Gilberto Gil, nacido Gilberto Paso Gil Moreira, del 42 de Salvador. Nos deja una versión de un tema de Gonzaga bellísimo que se llama Euzo、so、Quero i Un Yodo. Eh, yo solo quiero un yodo. Con ustedes, Gilberto Gil haciendo Luis Gonzaga. a Eu só quero, eu só quero, eu só quero um amor que acabe em e r s o f r e n o Frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras, como la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico. ¿Qué? El, el, el ejército. Pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Oh Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Eu pedi para o sol se esconder um tiquinho. Pedi para chover, mas chover de mansinho. Para ver se nascia uma planta no chão. Oh Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, Perdão eu -me, encher os meus olhos de água E ter l h e p e d i d o cheinho de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu p e d i a toda hora Pra chegar o inverno Desculpe eu p e d i para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Meu Deus, perdoe o enxergo, s meus olhos de água, e ter-lhe pedido cheio n h de mágoa, no sol implemente e se a r r e t i r a Desculpe, eu pedi a toda hora para chegar o inverno, desculpe, eu pedi para acabar com o inferno, que sempre queimou o meu Ceará. Después de escuchar a Gilberto Gil、eh, haciendo el bellísimo tema de Luis Gonzaga, lo escuchamos al propio Luis Gonzaga haciendo la súplica searense. En ese tema, él cuenta la historia de un hombre que pide a Dios que le mande lluvia para que crezcan las plantas en el sertón que están seco. Y bueno, viene una tormenta terrible que inunda todo y pierde todo. Y él se echa la culpa a él mismo diciendo. Que la culpa es de él, que es un pobre idiota que no sabe rezar bien y que por eso toda la desgracia que le llegó en un lugar tan seco como la Catinga b a h i a n a el Sertown. Y de escuchar la versión de Luis Gonzaga, como hicimos también con Gil, vamos a escuchar la versión de Orrapa, una banda poderosísima,、eh, cariocas y paulistas juntos haciendo el mismo tema, Súplica s i a r e n s e para que veas que el tiempo pasa, pero las p e r l a s quedan. O Se o arretirou, fazendo cair toda a chuva q u e i a Oh, Senhor. Pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão, Oh, meu Deus. Se eu não receio direito, a culpa é do sujeito. ピッコブくんにんしゃぶ Imaginemos s e acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos, peruano, s y los bolivianos, boliviano, s y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. La lengua española ha hecho mucho más que permitirnos comunicarnos con facilidad. Somos más de 500 millones de personas en todo el mundo.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 Vamos a escuchar una banda que se llama Nahua Diffusion. En ese momento es la banda de Amazing c a t e v Amazing c a t e v es el hijo de un escritor muy conocido argelino que se llama Racine Katev,、eh, Yacine Katev, y que desembarcó en Francia allá por los 80. ¿sí? Un, tipo, un escritor muy muy importante, escritor lírico, fundador de un grupo.、Eh, bueno. El hijo de él es un cantante de una banda que se llama n a w a Diffusion, que es un grupo de Grenoble, del sur de Francia. Nació en el 92 y, bueno, toca música en su idioma, en argelino, muchas veces. Y eso ya de por sí es un medio de protesta, una lucha muy importante que tienen. No sé si sabes que los argelinos que están en Francia son inmigrantes y muchas veces son de pueblos que no han logrado la independencia. Ya s e a los kurdos o los cabileños. Los cabileños son el pueblo más importante de Argelia que busca su propia nacionalidad y bueno, Argelia los reprime. Y cantar en cabileño es una forma de seguir teniendo la cultura presente y difundirla. Y es una forma de resistencia cultural muy importante.、Eh, con las políticas neocolonialistas de Francia, incluso de Argelia.、Eh, Él、lucha todo el tiempo contra ese silencio de la opinión internacional porque no dicen nada de la situación argelina que está totalmente estancada hace mucho tiempo. Y aunque hay enfrentamientos entre el FIS y el Estado argelino, en donde muere mucha gente y hay a veces atentados,、eh, hay como un silencio de radio en, en el mundo en el mundo occidental cristiano sobre la realidad que pasan los cabileños en este momento, ¿no? Es como una máscara que esconde un sufrimiento y una pobreza civil muy desarrollada.、Eh, el hecho de él cantar en su idioma y de tocar en los lugares donde toca y de seguir、eh, la cultura de, del pueblo nahua es, es muy importante para todos los inmigrantes magrebíes. ¿no? Nahua es una palabra muy antigua que viene desde Egipto o de Sudán.、Eh, una palabra que en realidad. Se transcribe como g n a g a g n a g a es、eh, en Marruecos y en todo el norte de África, en todas las、eh, cofradías místicas musulmanas,、eh, de toda la parte subsahariana y, y bueno, por todos esos lugares. El, el Nahua es la música característica, ¿no? pero su etimología viene de, de muy antiguo, procede de una palabra guineana de la costa de África Occidental, de donde vinieron los primeros Nahua. Y en la lengua tamasic de la región del s u s en el sur de Marruecos, significa mudo, significa la persona que no habla. Un nahua es un mudo. ¿Por qué le decían esto? Bueno, porque los esclavos negros hablaban idiomas que eran incomprensibles para la gente de ahí de la región, entonces les decían mudos porque no hablaban el idioma que hablaban todos. Eh, el término este en agua pasó después a la lengua árabe coloquial, ahí en el Magreb y en el andaluz en España, como modo de designar en general a los negros y también se utilizaba para referirse a la región de la que procedían los esclavos que llegaban a Marruecos, el África negra, el África subsahariana.、Eh, cantaban canciones de esclavos, ¿no? de, canciones de, que los gobernantes árabes y bereberes de Marruecos. Encontraban como detestables, eran gente de menor cuantía, de menor valor. Y estos nahuas eran lo que dieron origen a lo que hoy se conoce como la cultura nahua, que nada que ver, no es muy diferente. Y esta banda que reivindica esas raíces, esta banda francesa, mezcla distintas、eh, influencias, d e l reggae, la música、eh, de corte más m a o m e t a n a musulmana, árabe. Y hace una fusión muy muy interesante. Entonces, vamos a escuchar del sur de Francia, de Grenoble, haciendo música característica de ellos, a la banda n a w a Diffusion, la banda de Amasic Kater. <música> Do Gaduga, we do Gaduga, she do Gaduga, he should do Gaduga, we do Gaduga, she do Gaduga, Trabai do Gaduga, Sharia do Gaduga, Shomas do g a 「おまるじゃあいざはる」<音楽>「おいし ر و م ر うも ا ل ا ر و حمارسه やわりだ」「まだまだいなべろ」「帰ろう帰ろう」「帰 ن う」「帰 ا う」「帰ろう」「帰ろう」「帰ろう」「帰ろう」「帰 ا う」「و ا う」「帰ろう」「帰ろう」 d o g o d Gorila como Sergio Tomás m a s a de candidato único. Quiero decirlo para, claramente, porque me lo han preguntado varios. Miren, si va m a s a de candidato a presidente y me llama Cristina Kirchner y me dice: Baja la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores, y le digo: Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vende patria y cagador de masa. No hay forma. No hay forma de que nos volvamos a comer un Don Uzioli, un Alberto, no me lo vas a poder explicar. Y nadie me puede decir a mí que yo no la banqué a Cristina en los peores momentos, pero no voy a bancar más que nos impongan un candidato que representa lo peor del campo popular. El estreguismo, el veretismo, la mentira, el desprecio a los pobres, la política profesionalizada, no hay forma, ni por todos los diputados. en no la lista, no hay forma. The Bundopia. The Bundopia. The Bundopia. t u Que capaz la mayoría de los, los hermanos argentinos a los que, lo que hoy nos están sumando, hoy se nota el poder económico que hay para silenciar. ¿En qué parte no entienden la lucha de lo que es de los pueblos originarios? ¿En qué parte no sienten cuando la gente está siendo golpeada, perseguida, arrastrada por el piso, peleando por el único recurso que puede levantar a la Argentina para todos? ¿En qué parte no está viendo los medios de comunicación que se venden? Y no están ahí para mostrar todo lo que sucede. Este de poder y la, y la ambición e c o n o m í a que tienen con los élites que vienen a saquear a los pueblos que tienen este recurso tan valioso para poder explotarlo. No lo sienten. Nosotros ayer, cuando estábamos en la vigilia, veíamos que compañeros sumaban y decían: ¿Por qué está? ¿Qué pasa en Jujuy? ¿Qué pasa, hermanos? Están matando. Nos están haciendo desaparecer. Los pueblos ya están desapareciéndose. Hermanos, tomen conciencia. Nos están desapareciendo como pueblos originarios. Somos los únicos que defendemos la tierra y el agua para soberanía r de, de la humanidad en general, más de los hermanos argentinos. ¿En qué parte no entienden que la lucha no es por nosotros? Es por todos ustedes. Porque si el pueblo no produce, l a la no come. Nos están quitando parte de las tierras. c a n a b a s está creciendo. Hay desalojos en la finca e l Pongo. Se movilizan, nadie los escucha. Cada vez lo parcializan, desaparecen. Han habido intervenciones en los celulares para no poderlo publicar. Yo no sé en qué parte el pueblo argentino no se toca el pecho y dice: están luchando por nosotros también. Los recursos que vengan por el litio favorecen a la economía de los argentinos. La mayoría cierran sus ojos y ven: pero lo s collas, ¿qué saben? Nos tratan de ignorantes. No somos ignorantes. Esta es la lucha. Esta es la lucha de cuerpo para poder defender los recursos para los hermanos argentinos. Y esto no se va a quedar así. Esta lucha va a continuar. Tiene que caerse la reforma que él está haciendo. Tiene que caer la reforma y el gobierno tiene que intervenir. Porque el pueblo se va a enfrentar mañana para que caiga la reforma, porque hoy quiere confundir al pueblo de, para cambiar a, algunos artículos que solamente lo usa como una estrategia para apaciguar un día más y alargar y hacer que se apruebe y que puedan jurar sobre la reforma. Si pasa un día más y el pueblo baja los brazos, nos van a seguir pisoteando, nos van a seguir trapeando, van a seguir a r r a s t r a n d o van a seguir baleando, nos van a seguir persiguiendo, nos van a seguir deteniendo. Y no van a tener derecho a seguir reclamando. ¿Por qué? Porque no es muy cómodo estar en sus casas festejando el Día del Padre mientras los padres estaban luchando por lo que tienen que dejar el futuro para sus hijos y el futuro para todos los argentinos. El luto es un, un recurso que va a levantar a la economía de todos los argentinos. Creo que si no empezamos a tocarnos el pecho y el corazón por el e b i b y por el agua. Que poco a poco lo están privatizando para que nosotros, como pueblos originarios, tengamos que comprar el agua que nosotros cuidamos. Creo que no hay conciencia, hermanos, no hay conciencia. Y esa conciencia queremos ver mañana con toda la fuerza de poder salir a las calles y gritarle al mundo e n t e r o a todos los pueblos originarios de Telo Latinoamérica, que se sumen a esta lucha para defender. Por la vida de todos los hermanos argentinos y para todos los hermanos de los pueblos originarios en general. Nos están desapareciendo por, esta, por estas dictaduras que n o están haciendo y que tenemos que seguir siendo las empleadas, tenemos que s i siendo las simillas, las campesinas que tengan que trabajar a lazo, sometidas a punta de bala, para no seguir pronunciándonos. Es una forma de callarnos. Y el estar aquí, seguro que cuando volvamos vamos a tener contraversiones. Pero no les tenemos miedo. Si nuestros hermanos, nuestros hermanos han puesto el pecho para recibir las balas, nosotros estamos dispuestos a ir presos. No nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando mientras nuestros hermanos estén luchando en Jujuy. Y creo que todos tenemos que salir a las calles a reclamar por los derechos y por el futuro de todos los argentinos. Continúan los bloqueos para derogar la reforma de Jujuy, vienen por la tierra y el agua. Hay nueve cortes activos en la Quiaca, se inicia una huelga de hambre y la protesta suma la tradición de las crucifixiones justo en el mes de junio. Hasta ayer el bloqueo en la Quiaca y Purmamarca se liberaba cada seis horas para dejar pasar automóviles, camiones, buses y motos que alimentan las filas que se forman en cada piquete. La frecuencia del resto de los cortes activos entre la ruta nacional 66 en Perico y la nacional 9, que va hasta la frontera con Bolivia, variaba entre las 3 horas y los 30 minutos de suspensión del tránsito. Pero nada es definitivo. En cada uno de los escenarios de protesta y resistencia, las y los manifestantes se reúnen en asambleas a diario para redefinir sus estrategias. En el bloqueo de Purmamarca, por ejemplo, el sábado al mediodía llegaban noticias de trabajadores mineros que estaban bloqueando los accesos a los dos emprendimientos mineros transnacionales en Salar de o l a r o s y en también en el Parque Solar de Cauchari. El último sobre el límite con Salta, muy cerca de Olacapato. Por esta razón trascendió que Gerardo Morales viajó ayer por rutas nacionales en territorio salteño. En la 51 y la 40 para dialogar con los inversores chinos en las plantas de extracción de litio allí radicadas, Exar y Salares de Jujuy. Quilombito de la m a c i t a ¿Y vos sabés quién es el dueño del litio, por ejemplo, o uno de los dueños más importantes del litio? José Luis Manzano tiene 243 mil hectáreas de Salares en Jujuy, y Catamarca. El empresario, dueño de una parte de Denor, Metrogas, Petroleras y Medios de Comunicación, se define como el principal jugador privado del mercado del oro blanco en Argentina. Precisamente el mineral codiciado de China y Estados Unidos, bueno, lo tiene manzano. ¿Eh? El exministro del Interior de Carlos Menen se convirtió en el principal jugador del negocio litio local. Ya tiene 243 mil hectáreas en los salares. El oro blanco en buenas manos. Lo peor, lo peor de la Argentina es dueña del litio. Y así tratan a nuestros pueblos originarios. Nuestro viaje nos lleva ahora al África. Nos vamos a ir al encuentro de Secuba Bambino Diabaté. Es el nombre artístico de Secuba Diabaté. Le dicen Bambino. Nació en Guinea, en África Occidental, en el 64. Creció en el pueblo de Quintinilla, a unos 25 kilómetros del pueblo de s i g i r i cerca de la frontera con Malí. Su familia eran todos músicos, desciende de una larga línea de griots, eh, eh, conocidos en algunos idiomas mandé como yelis. Su mamá murió cuando él tenía tres años, pero le dejó un legado de canciones que había grabado. Y que el hijo escuchó después en la radio, porque su mamá era conocida, era cantante. Su música se convirtió en una de sus principales influencias.、Eh, la muerte de la mamá dejó a Bambino con su papá, que no alentó sus aspiraciones musicales porque quería que siguiera trabajando en su empresa de transporte. Pero desde los ocho años, Bambino Diabaté cantó con bandas locales y comenzó a alcanzar renombre musical. Cuando tenía 16 años, El entonces presidente Sekou Touré, un amante de la música, lo había escuchado cantar con bandas locales, insistió para que se uniera este chiquito a la Bembella Jazz, que es la banda más grande, el grupo musical más conocido de Guinea. Y así en el 83, con 19 años recién, Diabaté fue invitado a formar parte del Bembella Jazz. Eh, se le dio este apodo de bambino para distinguirlo de uno de los guitarristas del grupo que también se llamaba Secu Diabate. El Diabate es un apellido muy popular ahí y también conocido como Secu Ben Bella. ¿no? Eh, bueno, con, él empezó a cantar ahí y empezó a hacer giras por África a partir del año 85, por Europa. En el 91 ya larga su carrera solista. Y en la década de, toda la década del 90 empieza a grabar discos、eh, solistas y empieza a grabar con un grupo africano de salsa que se llama Africando, que es una banda muy buena. Él estuvo en todos los 90 recorriendo África con esta banda salsera,、eh, muy buena.、Eh, el álbum del 94、eh, se, se hizo muy, muy importante: Cili Nacional, que quiere decir Elefante Nacional. Fue un homenaje a la Selección Nacional de Fútbol de Guinea. Le, su música es muy, muy popular en África Occidental. No solo en Guinea, también en Malí, en Senegal, en Gambia.、Eh, los Bambara y los Malinques son los pueblos que han vivido en esa región y que sus idiomas son los, los más、eh, hablados. n o、eh, Entonces, él, como tiene esa destreza vocal tan particular y canta en esos idiomas. Es uno de los mejores cantantes masculinos de esta región, de su región natal.、Eh, bueno, también se ha hecho muy conocido fuera de África. Bueno,、eh, en el 2015 estuvo envuelto en un ataque de supuestos agentes de Ansar Aladdin. Es una organización terrorista y, bueno, en un hotel que él estaba, en el hotel Radisson b l u en la capital de Malí, en Bamako. Pero por suerte pudo escaparse. Eh, escuchó el sonido de los disparos y pudo huir. Tenemos un hermoso cantante、eh, de Guinea, se llama Seku Diabate, y elegí dos temas para hoy: Afetolama y Famu. I don't need to sit at o l l man. I can't h e l i e v e I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to d it. I'm not going to be able to do Bolo, w o d y Bolo, Kaki Puni Huma, Nafolo k i b o l o w o d y Kiribolo, Kaki Puni Huma, w o o d Bakiribolo, Amake Bolo, Latem a n s a c a l i b a j o n s o Adiso, E. Ketori Modi, Kibanko, k i s i Bodoga, Tinelo Mogolani. El Dios de los cristianos, Dios de mi infancia, no hace el amor. Quizás es el único Dios que nunca ha hecho el amor entre todos los dioses de todas las religiones de la historia humana. Cada vez que lo pienso, siento pena por él. Y entonces le perdono que haya sido mi superpapá castigador, jefe de policía del universo, y pienso que al fin y al cabo Dios También supo ser mi amigo en aquellos viejos tiempos cuando yo creía en él y creía que él creía en mí. Entonces paro la oreja a la hora de los rumores mágicos entre la caída del sol y la caída de la noche y me parece escuchar sus melancólicas confidencias. バラエティー サイバリのなころ、すいません、あなたきもあなたころ、どこらてやるかもあなたきもあなたころ、どこらてやらべるかもあなたころ、どこらてやらべるかもあなたころ、どこらら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこら、どこ a f and n a a l y I o n o g e i l t w a t a m i n a n g t h e f a m i o n t want g a l y n t n e a m o n t w a o g i l n a t g t h e f a m o n a n t to g e f i l a e f a m i n t w a a i l y I o n o g t h e f i l o n a t g a m a n h e a m i n e どらふんびねけんてんどふんびねけんてんてんどふんふんびどらふんびねけんてんどふんび c a i d i r i a s e g s i c e m a n a f e m o n o n de Silamos of Bolifet, Diana Finci de m a n q u i e l a m o s of h i l a b o n i Mandin Tolola, dafer. Alibamoso. n a a i n u n a i n u s o Ikeni b a y k e r o Ikeni o n e Banamus Sematana, Voyel, Ikeni b a y k e r o Ikeni b a y k e r o Balamos, Ciamatala, Payle, a n f a Need k n o k in t a t u m o my filimata, but I must eat a lady. In it, m animals, Madame Mosuito, my k i l i n g Sugurata. なこ a m e n The law of e l of t e l f e l of law a f of the e l e l t e l f e l of a law a f of t a w a w a w e l e l t e l f e a w of w of the l t e l f e law of a w o t e l o the e l e l e l e law o Tanto Problema, tanto mundo complicado. La poesía es una de las herramientas que nos sacan de ese lugar seguro y nos mandan al infinito, al pensamiento, al sentimiento. Tenemos nuestra poeta de cabecera, g r a c i e l a Emilia Juárez Chela, que t o d a las e m a n a nos deja una página y hoy no podía faltar. Este momento brillante en el ahora por David b u d v i l l e Cuando trabajo al aire libre todo el día, todos los días, como lo hago ahora en otoño, preparándome para el invierno, arrancando el jardín, cavando papas, recolectando calabazas, cortando leña, haciendo leña, reparando puentes sobre el arroyo, limpiando senderos en el bosque, c e g a n d o lo último del otoño, podando los manzanos, quitando los mosquiteros, colocando las contraventanas, terraplenando la casa, todas estas cosas como preparación para el frío que se avecina, cuando soy todos los días, todo el día, todo cuerpo y nada de mente, cuando estoy física total, y completamente en este mundo con los pájaros, los venados, el cielo, el viento, los árboles, cuando día tras día no pienso en nada más que cuál será la próxima tarea, cuando paso de limpiar caminos de bosques a afilar una motosierra, a cambiar el aceite en una cortadora de césped, a apilar leña, cuando soy todo cuerpo y nada de mente, cuando solo estoy aquí y ahora y en ningún otro lugar, entonces y solo entonces Veo el poder paralizante de la mente, la maldición del pensamiento, y me detengo y me pregunto por qué tan rara vez encuentro este momento brillante en el ahora. Los medios te traen un recuerdo, una imagen de cuando éramos chicos. Íbamos al almacén a comprar galletitas y el almacenero, que era Toto en la esquina, bajaba esas latas con un vidrio que se veían las galletitas y podías elegir. Había miles, muchísimas, según el almacén, ¿no? Pero había muchas latas y uno podía elegir. Y estaban las Bagley. Que Bagley era una marca, ¿no? Todos creemos que es una marca, pero atrás de eso había un tipo. Era un yankee que había venido a la Argentina.、Eh, tenía hormigas en el t u j e laburador, muy vivo, con algo de aventurero, con mucho ingenio. Apenas era un pibe, llegó al país y nos dejó la única bebida inventada en este país, dice la nota. No sé si será verdad. La primera campaña publicitaria y la ley de patentes, nada menos. No es poco para alguien que se murió joven, pero muy rico, lleno de proyectos y probablemente las puteadas porque se le acababa el tiempo, ¿no? Se llamaba Melville Sewell Bagley. Nació en 1838 en ese lugar discretamente excéntrico que es Bangor, en el estado de Maine. Es un viejo rincón de marinos, de balleneros y gente aficionada a la religión, puritanos, y a las ideas que se hizo famoso gracias a otro de sus hijos, el feo Stephen King, que le inventó un folclore de monstruos y rincones oscuros. En la época del Bebito Bagley, Bangor era una capital del protestantismo y del abolicionismo. Con lo que extraña que antes de los 20 Melville se mudara a Nueva Orleans, sureña, calurosa, catolicona, pagana y esclavista, todo lo contrario. Una explicación podría ser el clima, que el de Maine es siberiano, otra es la comida, y una tercera es simplemente el color explosivo y la vida más fuerte que se encuentra en la ciudad, que fue francesa y española antes de ser norteamericana. El muchacho encontró trabajo en el activo comercio y a los 23 se casa con una linda piba. Todo andaba muy bien, excepto que en ese mismo 1861 el sur, esclavista, se r e v e l a y se va a la Unión, disparando la horrenda guerra civil que terminará cuatro años después con casi 600.000 muertos. Melville estaba exactamente en la edad militar y en esa época. Ser casado no te eximía de la guerra. Para peor, era un yanqui, que más yanqui no se podía ser. Lo que en Estados Unidos llama yanqui es lo que vio la luz al norte de Nueva York, un rincón dominado por Maine. Bagley tenía que irse, y en 1862 se abre el segundo misterio. En vez de volverse a casa, o cruzar a México, que estaba ahí nomás, se toma un barco a la lejanísima Buenos Aires. Uno entiende que se rajara, que los de Luisiana son relajados y le dieron unos meses para pensarlo, pero al final lo iban a meter en cana, lo iban a detener. Pero a Buenos Aires. Suena irse al lugar más lejano posible, ¿no? En esa época. La cosa es que ese mismo año, con 24 años cumplidos, Melville consigue laburo en la farmacia La Estrella, que sigue ahí, en la esquina de Defensa y Alcina, intacta. Los dueños eran los hermanos suizo-italianos de Marchi, y se ve que no les venía mal un dependiente que hablara en inglés. El jovencito ya sabía vender, chapurreaba a un francés de la costa y era simpático, pero no sabía nada de química. En esa época, la medicina apenas pasaba de intuición o de sanata. Los medicamentos preparados eran cosas como la emulsión de Scott. Aceite de pescado en una botella, y los farmacéuticos hacían todo a medida. Si los medicamentos eran peligrosos, se les agregaba un poco de una planta bien llamada asafétida, que le daba un gusto horroroso. Si eran placebos, adelante con la miel o el azúcar, que no hacían diferencia. En cierto modo, las farmacias eran herboristerías, depositarias de saberes viejísimos sobre los efectos de plantas y minerales sobre el cuerpo, todo medio a ojo. Bagley, apenas un dependiente, se encontró en la trastienda haciendo soluciones y bolus medicinales, aprendiendo. Ahí le vino una idea, muchas veces contada y muchas veces mal contada: la de crear un licor de naranjas que tuviera efectos medicinales. Que la naranja tiene efectos medicinales es anejo, como te lo explica cualquier culandrera valenciana. La idea de Bagley fue crear algo que fuera rico. Que diera ganas de tomárselo y que fuera un remedio universal contra todos los males. La primera producción fue casera. Bagley tenía una quinta en vernal, que sigue ahí, con una buena plantación de naranjas amargas, con lo que empezó a destilar sus cáscaras con un contenido de alcohol relativamente bajo. Lo siguiente fue ponerle nombre y ahí sacó a relucir una cultura clásica inesperada, porque le puso esperidina. Por la costa de las naranjas españolas, las e s p é r i d e s Luego vino la curiosa botella rayada y una etiqueta muy de la época, con retrato del autor y su firma a pluma cucharita. Para 1864 el producto estaba listo y ahí fue que bagle y se puso original. Mientras producía y envasaba, arrancó la primera campaña publicitaria del país y el primer teaser de esos pagos. Por la noche. Aparecía n las pocas calles empedradas del centro porteño, pintadas a brocha gorda con la palabra esperidina. Sin explicaciones. En diarios y revistas aparecían avisos misteriosos que apenas decían: esperidina vendrá. Era una de las comidillas de la pequeña ciudad. El 24 de diciembre de ese año, droguerías, bares y restaurantes recibieron las primeras botellas. Y los diarios anunciaron que ya se podía probar la esperidina. Fue un boom, una locura. En un país donde había vino, caña, grapa y ginebra, pero nada que una señora pudiera beber dignamente en público, la esperidina se tomaba en salones, en restaurantes finos, en bodegones y en la última pulpería de la campaña bonaerense. Algún vivo la tomaba como tónico, algún otro la tomaba de mañana como remedio contra la resaca. Como era de esperar, el huerto de naranjas de Bernal no alcanzó y Bagley empezó a mandar carros a recorrer las calles de Adrobé, Florencio Varela y otros pueblos, con calles plantadas con naranjos. El norte bonaerense no era el naranjal que es hoy y conseguir la fruta era un problema de escala. Otro problema fueron los imitadores que empezaron a vender licores naranjeros con botellas, etiquetas y nombres, obviamente copiados. La impunidad era completa, porque en estos pagos no había llegado eso de las patentes. Pero Bagley no perdía mercado y siguió facturando y diversificando. Para 1873 tenía espalda como para invertir en el primer tranvío a caballo de Quilmes. Y en 1875, para lanzar las primeras galletitas argentinas, las Lola. Resulta increíble, pero las únicas disponibles eran inglesas, importadas, en esas latas lindas que todavía aparecen por ahí. Las Lola fueron otro exitazo. Para 1876, el inmigrante era alguien que podía hacerle lobby al presidente Nicolás Avellaneda por una ley de patentes. Avellaneda le hizo caso y la primerísima patente argentina es la esperidina. Licencia 1. El último producto, también un reemplazo de importaciones, fue la mermelada de naranjas. Aprovechando la pulpa que sobraba de la producción de licores, Bagley inventó eso de las tres cosas buenas: esperidina, galletitas y mermelada. En medio de todo esto, tuvo tiempo a divorciarse. Volver a casarse con Mary Jane Hamilton y hacerle ocho hijos. Y entonces el cometa se apagó. Bagley se murió en 1880 con apenas 42 cumplidos. Su mujer piloteó la empresa hasta que crecieron sus hijos. Bagley duerme en el Cementerio Británico de la capital. Su empresa es hoy una coproducción entre Danone y Arcor, multinacionales. Una historia, una historia de acá. Nosotros en nuestro viaje musical nos vamos a ir al encuentro de Burning Spear para poner un poco de reggae esta noche que se está poniendo un poquito fría, a pesar de que veníamos bárbaros con el tiempo en el valle. Burning Spear en realidad es la banda de Winston Rodney, un tipo que nació en el 45, músico jamaiquino de Elite, así de las grandes bandas jamaiquinas. Es conocido por sus mensajes ultra rastafaris y ser un tipo muy muy contestatario. Nació en San Ann Bay, condado de Middlesex, en Jamaica, igual que Marley y que Marcus Garvey, y ambos tuvieron una gran influencia en la vida de Rodney por la filosofía y bueno, por la música.、Eh, se puso este nombre como el primer ministro y presidente de la independizada Kenia, Yomo Kenyatta. Y es así que Burning Spear, Lanza Ardiente, es la banda que vamos a escuchar hoy. Un músico increíble que todavía está vivo y que ha sacado muchísimos discos. Hay uno muy, muy lindo que me gusta mucho que se llama Resistance. Resistance, a ver de qué año es, del 86, mitad de la década del 80. De ese disco Resistance, que tiene versiones dub y con un poco de máquinas que me gusta muchísimo, traje dos temas. Queen of t ンオ m o u ン t ンイ n ルテマレ e スタンスデ iscoResistance。 I'm a resistant. A escuchar a la banda de Winston Rodney,、eh, Barney s p e a r nos vamos a ir del programa de esta semana, programa 53 de la nueva era de Acuario, con Ale Garrido en los controles. Acordate que nos escuchás los jueves también, de 10 a 12 de, de la mañana, y los sábados salimos por Sierra, 107.9 a la noche, de 8 a 10 de la noche. Eh, hermoso programa el de hoy, me gustó mucho hacerlo en esta hermosa radio que es FM Las Chacras 104.9. Nos vamos a ir con una ceremonia increíble. La revista Rolling Stone viajó a Montevideo, Uruguay, para asistir a la celebración del prócer musical Rioplatense Hugo Fatoruso, junto a su familia y colegas en un mismo escenario. Festejaba sus 80 años Hugo Fatoruso y sus bandas eternas. ¿Cómo fue? La nota dice cómo fue el doble concierto que dio el maestro uruguayo por sus 80 años. Esto fue en el Teatro Solís de Montevideo, de Uruguay. Estuvo con Ringo Tielman y con、eh, Daniel Soler. Estuvo Daniel m a s s a el bajista.、Eh, cruzó otra vez el charco desde el barrio porteño de Chacabuco, de Parque Chacabuco, para ir a tocar con su amigo f a t o r Uso, un hermoso músico. Un gigante, un tipo increíble de OPA al mundo, de los Shakers. Un músico muy, muy grosso que queremos muchísimo. Y nos vamos a ir con él en vivo en el Teatro Solís el otro día. a <tose>